Bueno, y seguimos en eh, Lombelico del Mundo en esta edición número 58 y como todas las semanas tenemos aquí al amigo Matías Otero que nos trae, bueno, para profundizar no algún tema elegido de lo que sucede en América Latina y en el mundo. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Tano? Acá andamos, todo tranquilo. Vamos a tener que empezar a ponerle un nombre o a algo por sección. el estilo ¿Sí? a la sección, ¿te parece? Bueno, pensémoslo para el año que viene, ¿no? Porque si no ya al final de la sección... El rincón el nombre... de Mati, no sé, sí. algo. Así tenemos que empezar a decir. Bueno, puede ser, suena como, <risa> como demasiado tierno a veces, sí, para los temas que, que tratamos, ¿no? Vamos a ver si le encontramos a algún otro. Hoy tenemos una. Hoy vamos a hablar de una historia que en realidad tiene cosas de positivo, ¿no? Lo que vamos a hablar tiene cosas muy interesantes para rescatar, sobre todo de la democracia, ¿no? Es algo muy bizarro en realidad. Es, claro, este, porque, bueno, es, explica de qué se trata y ahora vemos, vemos, lo charlamos un ratito. Bueno, hace muy poquito, eh, el 5 de octubre, hubo elecciones en el Perú. No elecciones nacionales, sino las elecciones regionales y municipales. Eh, la forma administrativa política de Perú tiene... Las regiones que vendrían a ser como las provincias aquí en Argentina. Bueno, lo cierto es que hubo eh, elecciones, decíamos, el 5 de octubre. Y más allá de todos los resultados generales, Cabe destacar lo que sucedió en la región de Cajamarca. Cajamarca es una región en la cual se ha hablado mucho en esta radio y en otras, eh, de, digamos, de la misma sintonía, ¿no? Porque uh -huh. no es algo, como siempre suele suceder, no es una noticia que replique en los medios comerciales más tradicionales. Pero sí tiene que ver con la lucha antiminera uh -huh. de América Latina. Perú es para arrancar el país que más actividad minera a cielo abierto, tienen todo el continente, Argentina ah, mirá, no tenía ese dado. le sigue, claro, mirá. si uno ve el observatorio de conflictos mineros, que lo puede seguir por internet, ahí va a haber un buen informe y se va a encontrar con esta realidad, ¿no? Perú, como las viejas épocas del virreinato, claro. ¿no? eh, es la zona donde la minería ataca con más ferocidad, le seguía la Argentina, ¿eh? se cayó ese proyecto ahí Pascual Pascualama, lo cual, bueno, sumó un poroto para disminuir, Eh En, decíamos entonces en Perú, es el país con mayor actividad minera. Bueno, la región de Cajamarca es una de las más valiosas para estos buscadores de oro. ¿eh? Estas empresas que, con esta nueva tecnología de cielo abierto, ¿no? volar montañas, utilizar cianuro y otros químicos para licuar la, la, la piedra, bueno, retiran ahí eh, muchos materiales, generalmente oro. Ahí en Cajamarca había una gran minera llanacocha eh, norteamericana con algunos capitales también peruanos, básicamente norteamericana, que llevaba adelante un proyecto, el proyecto Conga, uh -huh. ¿sí? que pretendía era aurífero, ¿no? Como decimos aurífero, quiere decir oro, quería sacar oro. Mucho se ha dicho sobre que el oro es un material muy copado para hacer tecnología electrónica porque es eh, buen conductor. Bueno, la realidad es que el más del 95% del oro tiene que ver con el valor de cambio. ¿no? Claro. El oro se saca para que sea riqueza. Entonces, claro. bueno, el proyecto de Zaracocha, como otros, es volar montañas para sacar oro para guardarlo en un banco. Claro. Una cosa especulativa. Bueno, ahí ¿qué pasó? Se encontró con la resistencia de las comunidades, sí, porque el proyecto Yanacocha pretendía secar cuatro lagunas, destruir eh, una suerte de canales de malantiales, esto es agua pura de montaña, ¿no? Sí. Y en su lugar, el, la empresa le dijo a las comunidades, no, a ver, nosotros sí vamos a destruir estas lagunas, pero le vamos a dar dos reservorios de agua que les vamos a construir. Una sí. vez que de de dinamitemos todo ¿sí? O sea, les vamos a traer Agua mineral este, eh, claro. No en botella, pero sí en un gran Laguito este, Van a tener su agua, este, pero a cambio Nosotros les destrozamos la que claro, tienen Exacto, los reservorios que iban a quedar a cargo de la empresa eh, Ojo, hay que ver ah, si era claro. su agua Bueno, eh, Imaginémonos ¿no, entonces que Esta situación a las comunidades no le cayó bien Y durante hace varios años Están en pie de lucha, tanto en la región De Cajamarca como en otras, en la zona Del Perú, justamente ahí en el noroeste este del Perú, ¿eh? pero en Cajamarca fue muy dura, la lucha hubo cinco muertos en estos mm. años ¿sí? eh, en la represión político militar, ¿sí? porque utilizaron al ejército para también reprimir estas manifestaciones obviamente también estaba la empresa detrás de todo esto y bueno, en estas luchas surgieron dirigentes y mm -hmm. hubo un dirigente particular que fue elegido en el año 2010 alcalde, digamos, gobernador para entender el, sí. el rango de eh, Cajamarca, ¿no? de esta región del noroeste de Perú Eh, este hombre llamado Gregorio Santos, Goyo, eh, es un profesor de 48 años, había sido sindicalista, también formaba parte de lo que se llamaba las rondas campesinas, que es un movimiento social y uh -huh. ¿sí? que se surgió en, en, en lo que es la lucha antiminera. Bueno, ¿qué le pasó a Gregorio Santos estos años de gobierno? No, lo llevó con la bandera de la lucha antiminera, ¿no? Entonces, hace unos tres meses, más o menos... Eh, Surgió antes la denuncia, pero surgió una denuncia en contra de esta persona, de Gregorio Santos, de que él había recibido un soborno, un supuesto soborno, sí. ¿sí? Eh, de unos 300.000 mil dólares eh, por parte de bueno de alguna empresa, en realidad de un partido político, ¿sí? pero que, que había detrás de una empresa. Todo esto es una acusación ¿eh? que la fiscalía todavía está en proceso de investigación. Eh, no, está, no está condenado las pruebas todavía se están apareciendo obviamente del lado de Gregorio de Santos se dice todo esto es un invento claro. que nunca sucedió que él no cobró nada, que no conoce a las empresas ni a, ni a todo lo que se, a, surge desde las denuncias uh -huh. Lo cierto es que el tribunal lo, lo, lo, no lo condena, como decíamos, está en proceso, pero sí le, da, le dicta la prisión preventiva. O sea, tiene que estar detenido porque hay peligro de que se fugue el señor, que es el, el gobernador de la claro. región. ¿sí? Bueno, entonces hace tres meses que está detenido sí, con esta prisión preventiva que dura por 14 meses. Ahora, nosotros arrancamos diciendo que hubo elecciones en Perú claro. el 5 de octubre. Bueno, ¿qué sucedió en Cajamarca? Ganó Gregorio Santos. Y él había ganado con el 30% en el 2010. Bueno, ahora ganó con el 44% de claro, los votos. ¿sí? Ganó desde la cárcel. Desde la cárcel le ganó. El segundo sacó 18%. Claro. O sea que él le sacó casi un 30% de diferencia al segundo. ¿eh? Gregorio Elgollo Santos. ¿eh? Desde la cárcel detenido por esta supuesta causa armada. ¿eh? A este líder de la lucha antiminera. Por eso es destacar toda esta historia detrás. De lo que sucede en Perú. Y ¿eh? lo que sucede en Cajamarca. Podemos escuchar, si, si queremos ahí, sí. Bueno, el, la voz de la palabra, mejor dicho. dicho de Gregorio Santos que en su momento eh, allá por hace algunos años decía estas cosas eh, respecto de lo que tiene que ver con su lucha y con la comunidad Cajamarca ¿eh? cuando el presidente no cumple su palabra lo sacan cuando el presidente no honra sus compromisos lo sacan porque eso es democracia y aquí cuando luchamos nos dicen desestabilizadores terroristas, quieren tirarse abajo el estado de derecho, ¿cuál estado de derecho?, el de Fujimori Montesinos, el que lo pisotea cada rato, señores, Ecuador ha cambiado, lo sacó a Gutiérrez porque le mintió, lo sacó a Maguat porque le mintió, lo sacó a Malá Bucarán porque le mintió. y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada, y Bolivia no ha desaparecido. Sigue luchando por construir su democracia, y aquí nos quieren callar, nos quieren amenazar con los penales, para callar el pensamiento divergente, el pensamiento nuevo, que está creciendo paso a paso en el país. Entonces, nosotros... apoyamos al presidente de la república lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro y qué le respondimos nosotros y ahora que le volvemos a responder y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales que iba a haber la revisión de los contratos que se le iba a cobrar los más de cuatro mil millones ...que de, de impuestos a la telefónica... ...que se le iba a revisar los contratos al año... ...que se multaría a las empresas... ...que han contaminado y han envenenado el ambiente... ...señores de la prensa nacional... ...envíenme el informe... ...cuántas transnacionales... ...han sido sancionadas... ...por La Oroya... ...por Zorro de Pasco... ...por Choropampa... ...por lo de Hualgayoc... ...dónde están las sentencias... ¿Quién está preso? Bueno, lo que escuchábamos recién era un discurso público que dio justamente Goyo, ¿no? como es nominado allí en su cajamarca natal, eh, acerca de la, la situación del de presidente. ¿no? Este, en, este, en este discurso, él decía: eh, Bueno, el que no respeta lo que prometió, se va. El pueblo se lo hace eh, irse, ¿no? Este, porque así funciona la democracia. Y eh, justamente ahí entra un poquito lo que decía. decíamos recién, eh, el tema de cuáles son las relaciones que existen hoy entre el gobierno nacional, el de Ollanta Humala, y eh, la relación con estas mineras, que habían sido eh, de alguna manera este, eh, llevadas al banquillo por parte del mismo Ollanta Humala como una de las grandes, uno de los grandes problemas que tenía el Perú en su momento y que sin embargo una vez llegado al poder le abrió las puertas del Perú para que pudieran llevar adelante todo este tipo de, de, de situaciones. Hay que recordar que Ollanta Humala llega al poder apoyado justamente por una enorme cantidad de movimientos sociales entre los cuales estaban justamente Los movimientos antimineros que eh, oh, llevaron al poder de Cajamarca a este señor Goyo, que en este momento está en la cárcel. Sí, Olato Mala tuvo una frase triste ¿eh? que dijo que el proyecto Congas iba a ser sí o sí. ¿Eh? Claro. O sea, como para que no queden dudas De su posición, lo cierto es que está parado El proyecto por esta lucha Que en parte llevaba Gregorio Santos Pero que el corazón es de las comunidades ¿sí? claro. eh, Son muchos De hecho hubo muertos, como decíamos Hubo cinco muertos en los enfrentamientos eh, En los últimos años con este proyecto De Conga, eh, y también surgieron Formas de organización muy interesantes Y que demuestran el grado de arraigo Que tienen estas comunidades con lo que están defendiendo ¿eh? No se trata de cuestiones Que no vamos a dar justamente menos aquí en detrimento de la ideología ¿no? pero aquí es más allá de la ideología es la vida misma ¿no? cotidiana. Uh -huh. Estas comunidades se organizaron, por ejemplo en lo que se llama los guardianes de las lagunas uh -huh. ¿sí? son movimientos de autodefensa uh -huh. ¿sí? las comunidades campesinos y campesinas de comunidades indígenas de la zona organizaron a los guardianes de la laguna como un movimiento de autodefensa para ir justamente a defender y hacer guardianes de sus lagunas entonces durante el día, la tarde y la noche siempre hay gente merodeando allí para que nadie de la minera se acerque y incluso incluso pueden estar con armas portando no estamos hablando de una nueva forma de lucha armada ¿eh? en este caso de defensa ¿eh? del agua Es interesantísimo lo que ha sucedido allí. Tanto que no es solo Cajamarca ejemplo de esta situación, sino que otras regiones, lo hemos hablado también en este programa, pero quizás el año pasado, eh, fue en la región de Espinar, muy cerca de Cajamarca, donde también fueron detenidos dirigentes y al mismo alcalde, ¿eh? Oscar Moyo ¿eh? luego de sí, haber... Sí, eso recuerdo y lo hemos la... descubierto aquí, sí. En esa zona habían dicho paro indefinido. O sea, sí. aquí hay paro indefinido hasta que se levante el proyecto de la minera Strata. Bueno... Eh, el alcalde que decía, esto fue detenido estuvo preso durante prácticamente un mes también se llevaron preso un dirigente del Frente de Defensa de Espinar es decir, bueno, el Estado en este caso, como hoy escuchábamos ¿no? sobre la democracia, bueno, en este caso el Estado está siempre en contra ¿no? de los intereses y los deseos de las comunidades que en este caso, hasta incluso en el voto están reflejando sus deseos lo cual está a contramano del sí o sí claro. de Ollanta Humala y Uno se preguntará, ¿cómo hizo El, este señor para lograr llegar a gobernador. Uno se imagina no, acá en Argentina, alguien que desde la cárcel, sin poder hacer campaña proselitista, claro. sin poder salir a la calle, ¿cómo hizo para llegar a ser este, el gobernador de Cajamarca? Bueno, eh, acá le vamos a hacer escuchar un pequeño audio, que es el mensaje que justamente él mandó durante la campaña desde la cárcel este, para invitar a votar eh, para él. A ver. Llamamos a los hombres y mujeres del movimiento de afirmación social, a las fuerzas progresistas, a los patriotas, a cerrar filas en defensa de la regionalización y la descentralización económica, administrativa y fiscal, que es lo más importante. Llamamos a la más grande unidad y en Cajamarca los convocamos a los hombres y mujeres para ganar las elecciones el 5 de octubre al centralismo. Porque en Cajamarca no está en disputa si sacan a Santos, o si entra otro ciudadano. Está en disputa los más de 50 mil millones de dólares que han dicho que hay enterrados en las entrañas de Cajamarca. Está en disputa la tierra, los agricultores, el agua, la vida. Y por lo tanto, ha llegado la hora de unirnos. Bueno, este ahí, ahí lo escuchábamos muy interesante, la forma este, en que se tiene que hacer campaña desde la cárcel. A mí me, me, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? este Cómo este personaje logra eh, prácticamente llevarse casi la mitad de los votos posibles en su región eh, a partir de una lucha social que llevó adelante él y que le puso el cuerpo y que encima está en la cárcel en este claro, momento. Claro, claro. Bueno, es como decíamos, ¿no? El corazón está en las comunidades, por eso también la fuerza de esta reclamo y de esta lucha que no se detiene porque es en la defensa de la vida ¿eh? su vida cotidiana, el agua que representa, decíamos, hace un rato nombrábamos a Espinar, bueno allí la minera estrata directamente contaminó el curso de dos ríos que suministran mm. agua al municipio de Espinar ¿sí? al agua potable del pueblo, esto fue confirmado por el ministerio De medio ambiente del Perú, tras un informe con las universidades, eh, todo esto llevó a que se frene y por eso también la libertad de los detenidos, porque entonces era evidente, como para ir cerrando primero que luego de las elecciones lo que sucedió en el Perú, la derecha eh, ya no sabe qué decir está con un grado de histeria eh, se leía por ahí, en el punto de que hablan de ignorantes, ¿no? de los votantes como desinformados, ignorantes que no saben lo que están haciendo ¿no? el voto del 44% uh -huh. eh, como una cuestión equivocadísima de ¿no? este pueblo que no sabe lo que, lo que quiere. Bueno, estos son los gritos que se escuchan, ¿eh? tratando de ver qué hacen con esta situación, en la cual bueno Gregorio Santos no va a poder asumir si no se le levanta la prisión preventiva y en su lugar va a asumir el vice ¿eh? Porfirio Medina ¿eh? va a ser el que iba como vice en la fórmula, asumiría como eh, principal en este caso como gobernador para darle el título, decíamos, en la región es el alcalde, el presidente regional, se le dice ¿eh? de la región de Cajamarca, así que bueno, eh, vemos, veremos que es cómo continúa esta lucha entre las comunidades y el gobierno de Perú y los intereses de esta minera que como para ir cerrando tengamos en cuenta lo siguiente recién decíamos, la derecha habla de desinformados de ignorantes al pueblo, bueno hace 20 años que la región de Cajamarca tiene actividad minera y siempre se prometió eh, riqueza, progreso prosperidad para el pueblo, bueno la región de Cajamarca tiene un 53% de pobreza según mm. los últimos índices así que la verdad que eh, la verdad está muy lejos de lo que estaba diciendo la actividad minera en los últimos 20 años Y si la minería a cielo abierto es quizás algo que se da en los últimos 20 años, más o menos, en América Latina, antes se usaban esos túneles a donde tenían que entrar los mineros y aquellas pernas que, aún en regiones como en Cajamarca, seguían siendo tan pobres como lo son hoy, y de esto el tema de que vamos a escuchar. del minero. mi me soy a la lo peor